Somos los asociados. Hey, Calcho e Asociati. Y ya empezó. Somos los asociados, ¿viste? com vontade Hola, hola, hola. Sean todos ustedes bienvenidos ya que tenemos un programa muy surtido en cuanto a opinión, análisis, datos. Y comentarios de lo que ha sido el deporte ecuatoriano y también del deporte internacional. Así es, y estamos aquí en Fútbol Asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría... Software y Hardware a la orden con Metalwar Estamos además aquí Gracias al buen Electro Supplies Electro Supplies estimado Ed Repuestos de electrónica y automotrices Bajo pedido al 096 82 90 96 Con todas las autopart que no encuentras en el mercado local, todas ellas te las provee Electro Supplies, 096829096. yo soy Edison Guapaz Zambrano y estamos a punto de iniciar este programa Y yo soy Seba Escalero les doy la más cordial bienvenida como siempre a todos ustedes chicos, chicas, amigos y amigas que nos hacen el aguante aquí en Fútbol y Asociados, recuerden que estamos en Facebook, estamos en Twitter arroba subguión FIA subguión Allí nos encuentran fútbol de asociados. Ah. Tenemos bastante de qué hablar. Iniciamos ya mismo. Titulares. <risa> Barcelona volvió a la punta, falta de una fecha para el inicio, más bien dicho para este final ya de la primera etapa, vamos a iniciar entonces este programa con el análisis de la fecha veintiuno, con la caída de Independiente, con el triunfo y la sensacional chilena del Quito Díaz, todo lo que fue esta jornada unificada que nos trajo de cabeza toda la afición ecuatoriana, está a punto de finalizar la primera etapa y de tener un finalista y un clasificado a Copa Libertadores. ¡Ochimam! Corinthians es el nuevo campeón de la Copa Libertadores. Les vamos a desglosar lo que fue esta final del máximo torneo continental de clubes. No fue muy bonita, pero bueno. Ya les vamos a contar lo que pasó allá en Pacaembu. También. También, también, también. Dame paso nomás. Vamos a hablar... Vamos a hablar del sorteo de la Copa Sudamericana, el destino de los equipos ecuatorianos y del resto del continente, pero en énfasis con lo que pasa con nuestros cuadros, asimismo un poquito de Deporte Aniñado, que Wimbledon, que la F1, bueno, no creo que haya mucho más de qué hablar en ese aspecto, pero bueno, tenemos mucho que analizar porque se acerca el corte del semestre, la primera mitad del año para el fútbol ecuatoriano, y aquí arranca Fútbol y Asociados. É Para estourar esse filó, como eu sonhei. Só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual como de volta.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 ¡Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-829-096, una nueva batería, un nuevo cargador para tu celular, para tu computadora, portátil, smartphones de toda clase de tipos, las palancas para tu consola de videojuegos favoritos y todo eso y los demás. Repuestos electrónicos que te impiden manipular, maniobrar tus dispositivos electrónicos adecuadamente... Entonces usted los probé Electro Supply 096829096. Así es, en fútbol asociados estamos ya. ¿Con qué quieres iniciar, Edison? Bueno, con campeonato. Campeonato amerita, o sea, justifica, yo sé, libertadores y todo, pero campeonato es campeonato. Edison se jugó fecha unificada día domingo. Y en tremendas distancias, ¿no? Realmente tenías que estar como en fin de campeonato, con tele prendida y radio en Loreto. Tele, radio, internet, celular. siguiendo fútbol asociados en Twitter, desde luego, arroba, subguión, FIA, subguión. Ahí todos los resultados precisos al instante siempre Y si hacías eso estabas enterado de cómo iba todo, ¿verdad? Al instante así es porque estábamos desplegados con una con una oreja en la radio Con un ojo en la tele, etcétera, etcétera Siguiendo todas las instancias de este momento tan emocionante que, que fue esta fecha 21 Y que también va a tener un desenlace de infarto seguramente en la próxima fecha Pero bueno, vamos a hablar de los de los partidos en general. Empezaba, bueno, empecemos con el, el digamos, el, el que más llamó la atención, que fue Barcelona versus técnico universitario. Triunfo canario 3 por cero. Eh, bueno, vas a hablar un poco más tú, porque yo estuve ocupado de, de otros encuentros en ese mismo momento. Pero bueno, eh, de, de lo que estuvimos ahí igual observando sapeando un rato, eh, eh, Barcelona tuvo, no la tuvo tan fácil, a pesar de lo que se ve un marcador muy holgado, eh, estuvo, realmente pasó a premios, ¿no? En el primer tiempo con un técnico universitario, entre comillas, atrevido, no no sé qué se le podría decir, pero se vio una la voluntad de un equipo que quería complicar las cosas, que quería llevarse su parte, como era el cuadro ambateño, que obviamente tiene sus problemas en tema de censo y demás, Y le complicó ciertamente a Barcelona y hasta que llegó la tranquilidad con ese gol de cabeza del gordo Lucho Caicedo. Y cómo llega ese gol es, es lo interesante. Es que Barcelona pugnó, pugnó, pero realmente qué complicado se le hacía llegar al arco rival, marcarle al técnico universitario no fue una labor que, bueno, digamos más bien que fue mucho más complicado de lo que ellos pudieron haber creído, es que obviamente técnico tiene sus urgencias, pero el nivel de fútbol que ha mostrado no da como para que le pudiera complicar a Barcelona en su estadio con la gente de la manera en que asistió había precios especiales la gente respondió de manera espectacular se, se vio eso, muchísima gente pero sabes ah. qué pasa también eso mete una presión impresionante o sea por más que sea medio redundante una presión impresionante la presión que impresiona sí es que tú veías a los jugadores y te dabas cuenta que simplemente estaban un poco temerosos o sea que Estaban presionados, ese es el término, o sea, no lo puedes decir de otra manera, estaban presionados. Jugaban con mucho vértigo, intentaban no arriesgar el balón y e incluso, mira, mira cómo llega ese gol, ese gol llega porque no había no había claramente un fútbol ofensivo, los los delanteros de Barcelona tenían un poco de temor de pisar el área rival. Por ahí Damián Díaz, Díaz había probado de fuera. Narciso Mina era muy poquito lo que podía hacer... ...ante una defensa que pega bastante... ...hay que decir la del técnico... ...muy ruda esa defensa... Eh, ...si sabrán golpear... ...y entonces... ...también tenía por ahí la complicación de que... ...no estaba en su mejor momento físico... ...tanto Damián Díaz como Pepe Llobic... ...que no pudo salir de titular por ejemplo... ...y entonces... Sí. ...estaba un poco complicado Barcelona adelante... ...atrás era impasable Barcelona... ...eso sí hay que decir que... ...la solidez que ha conseguido el equipo... Amarillo este año, gracias a la dupla de centrales que contrató y a ese excelente portero que es Vanguera, bueno y también hay que hacer la mención adecuada al planteamiento táctico que esta vez sí le funcionó a Costas, ¿no? porque ya que me fui de una vez a la defensa lo voy a desmenuzar, pasa que Banguera totalmente seguro, eh, por momentos a él también le ganó el nerviosismo, eso hay que decirlo, Costas... Llegó un momento en el partido en el que decía, asegura el balón, no lo saques largo, toca corto, eh, no podemos ceder el balón y caer en la desesperación. Tenemos un monstruo atrás que es la gente, hay demasiado nerviosismo, entonces le pidió que se tranquilice. Pero eh, cuando fue requerido, Vanguera respondió. Luego tenías una línea de tres en la que Saucedo luce mucho mejor que cuando se lo se lo improvisa como lateral. Obviamente Campos y Erazo se complementan muy bien en ese bloque. Y la salida fue real para Barcelona. Si algo sí tuvo Barcelona esta vez fue amplitud ofensiva. Porque subía bastante Ibarra, subía mucho más Rusbel Que es un gran jugador Rusbel mucha proyección. Tienen que pulirlo todavía, pero el futuro inmediato que él tiene puede ser muy rico. En el lado de Ibarra, él se había perdido buena parte del campeonato. Más o menos tres meses lesionado. Pero en su reentré resulta que empezó a tirar centros. Y no centros por lanzar simplemente. Lo que pasa es que Ibarra tiene un antecedente. Él fue volante de creación. Era uno de esos hombres que saben poner centros, que saben pegarle de fuera. Entonces usualmente sus centros van con un poquito de veneno. Centros templados, eh, con rosca como le saben decir por ahí. Y vimos algunos de esos muy efectivos además. Pero... La jugada del gol llega de cabeza por parte del Gordo Lucho. No es nada raro, uno de los jugadores más rentables que ha llegado a Barcelona estos últimos años. El recordado Fat Trick de este año lo corrobora y una vez más en este partido saca la cara. Y se pone el traje que debía el Gordo Lucho, el de un jugador experimentado, Edison. Un jugador que ha recorrido, ha sido campeón, ha estado en selección. No se podía esperar menos del Gordo Lucho. Bueno, ese primer gol es la, la completa... Bueno, la relativa tranquilidad para el cuadro de Barcelona, porque obviamente la gente ahí en el Estadio Monumental, la hinchada en general, que estaba siguiendo el cuadro amarillo, estaba pendiente de lo que estaba pasando en San Gol. Barcelona estaba haciendo lo suyo, el Independiente de momento estaba ganando, pero bueno, la, la cosa era que el cuadro amarillo saque su, su resultado, que era el, el obligatorio, y hasta cierto punto lo de Independiente era previsible desde el punto de vista que estaba jugando de local. En la parte complementaria, pues vienen lo, viene ya todo a favor del cuadro canario, ¿no? Vienen los goles que fue, ya van procesando la goleada, mientras que eh, en Cuenca, se, más bien dicho en Sangolquí, se daba la sorpresa, ¿no? Entre comidas o oh, el batacazo inesperado que, que estaba haciendo la victoria del cuadro cuencano. Viene eh, este... este Este tanto que queda para la historia de Barcelona, no la, la chilena, tijera, japonesa, coreana, lo que quieras de Damián Díaz, una jugada acrobática, eh, ¿cuántas veces te la has repetido? No mientas. <risa> es difícil no, no verla. Unas catorce ya. Ha hecho una bomba espectacular esa, esa chilena, se la ha pasado incluso en medios A, internacionales. Hasta en vamos con toda. Cuando hay, Cuando hay, cuando, claro, ¿no? Hasta <risa> en todo lado... Eh, Cuando pasan ese tipo de, de, de goles, de acontecimientos, así medios de los que pueden sacar jugo haciendo a la araca, pues hasta en la sopa. Y así fue con la chilena de Damián Díaz, pero justamente viene de un centro, gran centro por parte de Miguel Ibarra. Y luego sin darle un solo toque más, le pega la empalma Damián Díaz... Como bueno decían por ahí al más des, más puro estilo de Panor vamos la de Panor a, fue por un campeonato y además la analizar. jugada es mucho más espectacular de Panor a mí porque más me el... gusta el gol de Díaz desde el punto de vista estrictamente técnico porque para sí. mí hay más mérito en que la agarre de una y pero para bueno mí... la de Panor también a eh, Panor o sea, le eh, dan a ras de piso la pica Y en el aire gira Me parece el, el... que de pronto la, la marca de Panor era muy floja. Claro que la, la, la maniobra es espectacular, ¿no? Que, que la, la alza él mismo para fabricarse la chilena. Pero me parece que no, no tenía la marca. Y que, que sí, la, bueno, que tampoco es que estaba marcadísimo, pero la tenía un poco más. Y obviamente el, el, la chilena de Panor termina ganando esta pulseada porque justamente era una final. Curiosamente también contra el técnico universitario. Pero, pero eso fue en Ambato. Eh, no, eso fue en Machala. Ah, no, en Machala, perdón. Machala, que era un tercer Machala. partido. Esta. Fue un desempate, así, así es. Así es, porque en Ambato había ganado el rodillo y en Guayaquil había ganado, el, había ganado Barcelona. Sí, fue un desempate en Machala. Y, y con eso quedaba campeón a los nueve años. Bueno, fue, fue un, el acontecimiento, pero este gol de chilena de Damián Díaz, obviamente por lo espectacular de la mani mi obra, porque daba la tranquilidad al cuadro de el cuadro amarillo, al cuadro ídolo, hizo estallar a la afición, eh, cuenta la, la gente, los periodistas que estuvieron ahí que es un remezón que pocas veces habían sentido este, este segundo tanto de Damián Díaz, y es, es el... el eh, termina de complementar lo que es la ilusión que se ha fomentado en este cuadro en este año 2012 en esta primera buena temporada, que pareciera que ahora sí, bueno, faltan seis meses de largo, y de hecho todavía falta este último partido en el que tengan que ganar a, bueno, ganando a Deportivo Cuenca ya estarían haciéndose de la etapa es un rival difícil y todo lo demás, pero bueno, esto empieza a, a fomentar de nuevo ese reencuentro, ese E ese, no sé, ese Barcelona que era, yo me acuerdo en los noventas, pues que es, esa afición que sabía que su, su equipo no le fallaba, era, eran otros tiempos sin duda, que se va, va volviendo a tener confianza en un equipo ganador básicamente, como viene siendo de momento Barcelona. Tercer gol, José Ayoví faz un poquito el portero Blasquez, no me acuerdo con quién más la jugás, con Narciso Mina, si más no me equivoco. Y sí, sí, sí. eh, o sea, la serie para. Como que... sabe decir, a cazar mariposas por ahí el el portero Blasquez. Y bueno, ya el tercer gol que sentencia el partido, un tres por cero muy claro, que a Barcelona le dejaba tranquilo para pe pelear este esta primera etapa, lo de Deportivo Cuenca era sorprendente, derrotando Independiente, vamos a pasar a ese partido. Y si me quieres dar un remate final del juego de Barcelona, pasamos entonces a Sangolquí, que a esa misma hora se estaba jugando el otro partido trascendente de la fecha. Claro, claro, lo que pasa ahí es que justamente se marcaban los goles en Zangolquí y se gritaba en el estadio. Le pude leer una nota sobre eso al respecto, habló Miguel Ibarra, dice que eso solo los puso más nerviosos. Dice que pocas veces la mayoría de jugadores que yo he escuchado se dan cuenta de lo que pasa en su entorno en las gradas. Que a veces notan el aliento, el griterío, pero que no, obviamente no se concentran en eso. Obviamente no, no se concentran en eso. Quien ha jugado fútbol sabe que es así. Estás ahí adentro y poco importa lo que pasa afuera. Pero que ellos sentían tanto el nerviosismo de la gente y el gol de Independiente se dieron cuenta. Dicen que él él se dio perfectamente por enterado cuando llegó el empate del del Deportivo Cuenca, y finalmente dicen que escuchaban ruidos y cómo la gente se emocionaba y gritaba, pero no sabían si era que el Cuenca estaba perdiendo y estaba recién empatando o, o cómo sucedió, que más bien termina ganando el Cuenca, y vamos ahora con ese partido, Edison. Bueno, mientras tanto en Sangolquís se, se enfrentaban Independiente con Deportivo Cuenca, un partido que no pudo ser transmitido en vivo por televisión bueno, no se no se quiso porque la, la cadena dueña de los de los derechos, sabemos que de Independiente de Barcelona y de Macará son los canales estatales y en el uno pasaban a Barcelona y en el otro a Meleca aunque ese partido era un poquito menos importante pero mandó el rating, sin duda por más de que Independiente se estaba jugando la punta y hasta el título eh, o sea, el, el título de ganador de la primera etapa Se oía entonces en medios radiales que el cuadro de Independientes lucía bastante nervioso, eh, era un poquito increíble, impensado lo que había hecho Sevilla al, al prescindir de Henry León, por ejemplo, a, a, al prescindir de, de otros jugadores también en, en ataque, se había vuelto a confiar en Daniel Angulo, si más no me equivoco, Y bueno, había cambiado la alineación que le había dado muchos resultados, por ejemplo, contra el Nacional. es una de esas movidas que hay veces que dices, pero Sevilla hace esto casi siempre. Que de pronto te sorprende en el partido, Pepa te cambia la alineación, te saca a los que estaban bien. Hay veces que no sé, al menos en mi impresión hay veces que eso pasa con Sevilla. Muchas veces y hasta se le han hecho sátiras al respecto. Sí, le, le han acusado de... De nervios y ese tipo de, de situaciones Pero bueno él yo un día pude escuchar en vivo en directo Una entrevista que le hicieron al respecto Y él dice que se la juega simplemente por por elementos Que le parece puedan estar muy comprometidos Y que de ninguna manera puedan tener influencia Digamos que... ¿Me entiendes eh, a lo que me refiero? Sí, sí, yo yo creo que para afrontar una final me parece que si, si estás llegando con equipo ganador, creo que no se lo toca, me parece, es mi lógica no sé, de pronto pero lo total es que de todas formas me parece así mismo que le, le, le, no sé, le traicionaron los nervios a mucha gente del independiente se escuchaba por ejemplo que no fue para nada el partido de Daniel Zamaniego quien ha sido la máxima figura de este cuadro de Zangolki de todas formas se ponía en ventaja tanto de Armando Solís en una pifiada salvaje de Ojeda ya enseguida cayeron la, la gente de en redes sociales de las Barcelona. Su siempre se dan y no tienen por qué y luego se demostró que no tenían por qué. Porque fue una cosa, bueno, un, un error bastante grosero el de el buen portero con que eh, Ojeda que ha hecho bien las cosas hasta lo que va de torneo. Llega entonces de este, este balón que pifia, centro de la muerte Armando Solís y el cuadro del Valle se terminaba retirando con la ventaja hacia los camerinos, uno por cero, todo hacía parecer que se iba derechito a ganar la etapa, pero bueno, en el segundo tiempo se escuchaba, insisto, se escuchaba y después se podía ver un poco los resúmenes que todo era de Deportivo Cuenco, un cuadro que estaba jugando... Eso sí, mucho más relajado, la la posibilidad de torneos internacionales y demás es, era y sigue siendo demasiado remota, ya la vamos a explicar. Y entonces con lo, la, las buenas jugadas de gente como Julián Gulo, como Walter Chalá, como Byron Cano, es interesante lo, lo de Soler, está, está es casi un 4-2-4 lo que está haciendo en estos momentos. Pone a Paniagua con Miguel Bravo como los volantes de contención, pero los, los volantes ofensivos en comillas son Julio Angulo y Omar Andrade, gente de que gente, son delanteros prácticamente, eh, se han criado como tales con mucha vocación ofensiva, más o menos lo que hacía Bisuete en el Mundial Sub-20, entonces pone estos más, más delanteros Extremos. que... De extremos con más vocación ofensiva sí. y en este momento le funcionó muy bien y, y los delanteros Byron Cano y Walter Chalá se despacharon cada uno con sus goles. Minuto 53 lo de Byron Cano y Walter Chalá en contragolpe 82 minutos, no se podía creer lo que pasaba, la gente de San que había llegado a un relativo buen número se había hecho un montón de promociones que que si llegas en la caravana que si llegas uniformado del Dal Cross o del Farina o del Liceo del Valle o de cualquiera de esos colegios que hay por ahí eh, entrabas a vaca, etcétera y, y etcétera. te llevabas tu plato de hornado te, te llevabas tu plato de hornado cualito, tu, tu, tu pinchita, con papas Tu pinchita rosada, todo, foto con Michelle Deller, descuentos en el San Luis, <risa> Podía, podías ver Batman 3D en el, los cines del Valle, en el VIP gratis, sí. etcétera, bueno, meter comida si quieres meter hornado <risa> oye, deberían dar hornado en los cines de San Golquillo pues. me parece una idea genial el problema sería un poco el olor del aire, <risa> sí, el aire no creo que te favorezca <risa> definitivamente bueno, que tengas algo más que tapar tal vez, no sé <risa> es una pésima idea, bueno, pero oye, no nos desviamos del partido eh, sonaba medio sorpresivo este aspecto pero resulta que y eso no nos habíamos dado cuenta el Deportivo Cuenca es uno de los mejores locales de, de esta primera etapa Ya, ya te voy a dar los números, pero pero la cosa sí, sí le, eh, la cosa de es así, la, is... la campaña de visitantes lo que al Cuenca la en de estos de momentos le tiene una en una posición remota de, de Copa Sudamericana, remotísima, pero la tiene, y si no hubiera tenido una tan fea campaña de local, estuviera peleando en serio. Y es... estar para primero, oye, a propósito del Cuenca. Laurita ya no va a ir más no, no va. Y se por... van a conformar con Bueno, yo sé que hicieron un buen juego aquí Cano, por ejemplo, que venía de ser Perdonado de una falta Y también lo de Chalá Pero ¿te parece que es suficiente con esos dos Jóvenes no, para y nada, excelentes para elementos? Nada. Debería Laurito, estar bueno. Para mí fue uno de los mejores Extranjeros que pude ver En esta temporada, hasta cuando estuvo entero Y sí, a de, a tenía de siete de goles y, sí. Tenía siete goles Y jugó media Media, media temporada ha jugado alrededor de 10 partidos y el año pasado también anduvo bastante bien. El tema de Laurito viene por la lesión, se prefiere operar en Argentina, eh, a ver qué pasa. No sé si es que Cuenca se haya movido por contratar más extranjeros. Recordemos que a Javier Robles no le piensa ni a Bala renovar el contrato. Deberían contratar más gente, sin duda. Hay gente en el ataque. Julián Gula ha venido jugando bien, Walter Chalá está subiendo su nivel, no habrá que esperar, pero sí, sí está un poquito incompleto. Pasa también que el Deportivo Cuenca ha tenido penurias económicas salvajes ya desde hace un buen par de años. Cuenca ha hecho 17 puntos, es el segundo mejor visitante, solo lo supera Barcelona que tiene 18. fíjate que tiene 16 de local, es decir, ha hecho más puntos de visitante que de local el Deportivo Cuenca, si por ejemplo, nomás no perdía infamemente como perdió contra el Macará la fecha pasada, estábamos hablando de otra cosa con el cuadro Morlaco, eh, sí, eso es lo que pasó con el Deportivo Cuenca, venció dos por uno, le chimbó, podríamos decirle al, al independiente, y ahora la tiene el cuadro del Valle dificilísima, ya la vamos a analizar cuando terminemos con este recorrido de los partidos de la fecha 21, en Quito el otro partido que importaba hacia arriba, Liga de Loja derrotó con total tranquilidad, tras por uno al Club Deportivo Nacional, se vio cuál era el equipo apurado y cuál no. El cuadro de, sí, el cuadro de Liga de Loja salió a buscar su resultado dentro de un primer tiempo que era entusiasta, pero sin sin tanta presión en, el, en los arcos contrarios. En el segundo tiempo llegarían los goles, Fabio Renato, minuto 52, tras una... Buena jugada de Uchuari, baila a, a, al defensa nacional, no me acuerdo cuál fue, lo hace quedar realmente muy mal y en una pelota que en teoría podía haber ganado más fácilmente el zaguero criollo, le da el pase de la muerte a Fabio Renato y con eso establece el uno por cero, con el que Liga de Loja comenzaba a soñar en un mejor sitial, tenía el empate transitorio de Marcos Caicedo, un zurdazo cruzado muy bueno, muy efectivo, pero... Al Nacional realmente nunca se le vio una ambición, ganas de ganar este partido. Fue todo del cuadro de la garra del oso, gol, y, y Fabio Renato fue el gran héroe de este partido. pues Hizo un hat-trick aquí, después tanto de Palomita, después de Contragolpe, minutos 60 y 72. Vino a, hacerlo, vino a buscar su resultado y lo logró Liga de Loja, y, y también con eso es un gran opcionado a ganar la etapa. Ya les vamos a comentar y demostrar por qué. El cuadro de Liga del Loja en estos momentos ocupa el segundo lugar, pero tiene una buena opción para llevarse el primero. Bueno, y respecto a Liga del Loja, yo quería comentar un poquito de la ofensiva. ¿Cómo pesa ya Salas otra vez en esa delantera? Y con Fabio Renato, es, es impresionante cuando Fabio Renato tiene ya quien le ponga balones y asistencias hecho... adecuadas. Ah, se, ha complementado, se ha complementado muy bien Franklin Salas eh, está ocupando el puesto que dejó Eder Vaca que era una sensible baja a principios de año se lo podría reportar así eh, se sigue la mancuerna muy joven Uchuari con, eh, con Carlos Ferod en, en el medio sector en el lado de contención vienen bien con Pedro Pedro Larrea con Marcos Mosquera a veces el Chunchi Quiñones, es un cuadro muy sólido sin duda lo de la Liga de Loja eh, la defensa también no ha cambiado para nada Está la es es un es un cuadro que puedes prácticamente recitar la, la alineación de memoria y cuando puedes hacer eso habla de una solidez, de un buen trabajo que ha estado bien planificado y que se ha consolidado con el transcurso de la etapa, entonces está Luis Fernández el portero, buena actuación la bomba Gómez corriendo por derecha el flaco Aguirre por izquierda los centrales de extranjeros que han rendido eh, Arnaldo Vera con Jimmy Bermúdez y eso que Bermúdez se ha perdido estos últimos partidos por suspensión, está Cumbicus que ahí lo ha he hecho bastante bien está Mosquera, está Larrea o puede ser el... sí. Ferro, Duchuari, Salas y Fabio Renato también entrando Walter Mamita Calderón al cambio, un, un equipo muy sólido que yo creo que al menos iba a estar en Copa Sudamericana lo que no Y ya hay gente que se pregunta, independiente, Liga de Loja en sudamericana, qué expectativas te pueden dar. Luego de poco vamos a hablar de eso, pero quiero. Uno de cerrar. los dos va a pasar. Yo creo quiero que no cerrar. va a pasarlo. Sí, es difícil que pasen los dos, pero también podrían pasar los dos, dice. Ya vamos a dar las opciones del caso. Mira, la cuestión es la siguiente. Quería hablar de, de, de Liga de Loja, que dentro de lo más o menos se podría decir limitado que ha sido su plantel. También podemos ver cómo se la han arreglado. Entre la rea y Chunchi Quiñones para parchar un puesto. Entre Cumbicus y el colombiano... ¿Me ayudas a ahorita el nombre? Bermúdez. Este, Jimmy Bermúdez. Bermúdez, Bermúdez Jimmy, Jimmy Bermúdez para socorrer esa línea de cuatro atrás. Entonces, como sea, han conseguido suplir las, las bajas. Pero me parece que de tener un plantel más rico estuvieran o sea definitivamente Liga de Aloja estuviera con unas posibilidades enormes de ganar la etapa en algo inédito sorprendente y es que esa plaza también ha sido un fortín, esta vez fue de visitante que le saca los puntos al nacional pero hay que decir que como local no ha perdido hasta ahora, es hoy. el mejor largo tiene 24 puntos sumados en la cancha del Reina del Cisne fruto de 7 partidos ganados, 3 empatados y ni uno solo perdido es un fortín, hoy por hoy el, la cancha lojana. Y es por eso que ya, ya, les, ya les voy a sacar mi pequeña conclusión acerca de lo que puede pasar lastimosamente para el cuadro de Independiente de, del Valle, más que nada. Hola, Lejo, el eh, Alejo Romano que se ha sumado a la causa de su tierra adoptiva, ¿no? Que es el Valle de los Chillos. Eh, sí, eso con... O con de, de, de, de, en el Nacional quedan muchas incógnitas a mucho malestar porque ha perdido dos partidos seguidos como local frente a equipos que bueno, que si bien se están peleando a la punta no dejan de ser cuadros novatos y eso a, molesta mucho a una hinchada que está acostumbrada a otra cosa que, o que era acostumbrada a otra cosa que ya los últimos años no han sido los mejores del de Nacional eh, encima Pita le cae Dengue, loco ¡Dengue! ¡Por Dios! Bueno, dentro de la epidemia muy muy terrible y que a estas alturas del año estamos hablando de, de que se ha hecho mal el trabajo, me parece. Los jugadores viajan bastante, ¿has notado eso? Es pita de ley, esto le pasó por ir a ver a su familia, el es Manavita, ha pues, de haber estado por, con, del lado de su familia... Y bueno, la, la cosa es que yo estoy hablando a nivel de Ministerio de Salud y demás. ¿Cómo es posible que haya tanto caso de dengue hemorrágico a estas alturas del año? Aunque es, está lloviendo demasiado en la costa para ser junio-julio, pero igual es es, es un, para mí es un mal, trabajo. Se han hecho malas cosas. Eh, ya, ya, otra vez me estoy volviendo político y estoy, estoy viejo. Eh. <risa> sí, oye. Sí, sí. Y bueno, yo, yo te, te, te hago el, el comentario político de siempre será bienvenido, sea como sea eres un economista de, de corazón, así que bueno, de más que nada más, ah, economista. En, en, ah, en, en fin, saludos a toda esa barriada economista generación 2005 y aledaños que nos escucha Pontificio Universidad Católica del Ecuador. Siga pasándola bien. Bonito la pasa, ¿no? Buenas carreras. Okay. Bien chicas. Except, excepto cuando... Excepto en los, la semana de exámenes finales. Eso era lo, lo peor. Muy bien, Edison. Vamos Entonces, con, continuábamos, ¿no? Y vamos bueno, con, el, sin pita ya hemos dicho el repaso mil millones de, la... de veces lo que pasa con el nacional. Sí, no no, no funciona Pita, no funciona el Nacional. ¡Pum! Hay gran cantidad de lojanos acompañando ahí a la Liguita de sí, Loja. mucha Qué gente. bueno. Le está poniendo, está poniendo mucha fe y, y se está identificando definitivamente la, el cuadro de Liga de Loja con la ciudad. Se vuelve una causa de la ciudad y eso es muy positivo para nuestro fútbol. Como como ya lo es, so, más allá de los problemas que tiene el Olmedo, es la el causa Cuenca. de Riobamba como es la causa de, de Cuenca, el Deportivo Cuenca. Y así se va diversificando nuestro fútbol, no se polariza tanto. Eso es, para mí al menos es muy positivo. Eh, hablando del Olmedo, derrotó Clara e inobjetablemente 2 por 0 a Liga Deportiva Universitaria. Marca esto un hito, porque eh, con este resultado Liga ya no aspira a Copa Sudamericana y este 2012 será el primer año desde el 2002 que no asiste a ningún torneo continental Liga. O sea, en el 2002 no clasificó nada, lógicamente, porque venía recién de ascender. Pero de ahí había clasificado seguido. 2003, Copa Sudamericana. 2004, Sudamericana y Libertadores. 2005, Sudamericana-Libertadores. 2006, Sudamericana-Libertadores. 2007, eh, solo Libertadores. 2008, campeón inclusive. Y también Sudamericana. 2009, campeón de Sudamericana. Eh, Libertadores, aunque no le fue bien Recopa, 2010 Recopa Sudamericana, 2011 Libertadores Etcétera, etcétera, etcétera Sí, esto claro, rompe algo Algo de lo histórico De esta marca De lo que estaba acostumbrado Liga Su gente Y que genera muchísimas molestias Pero hay los, los dos polos La de la hinchada un poco más inconsecuente, más mucho más ilógica incluso, que empezó a cargar durísimo luego de este mal resultado ante Olmedo. Y también hay de la otra hinchada que más bien estaba viendo ya a futuro y tratando de planear qué se puede hacer para terminar este año de una mejor manera sobre todo de, de, de llamar a la calma, ¿no? y, y, y, y justo, tenerle paciencia y en una ser cercano a una época muy especial para liga fue todo esto. Ajá, justo este lunes que se cumplen cuatro años de la consecución de título de Copa Libertadores, eh, el día anterior eh, la, la pasó mal frente al peor cuadro de de la etapa, como fue el Olmedo, que despachó este partido en un solo tiempo y con feos errores de la saga que básicamente hicieron vista de, de los jugadores del ciclón, goles de, Jack, de Jacob o Jacob voy a decirle Jacob nomás Murillo al 20 minutos, Hugo Prieto al minuto 24 que dicho sea de paso, by the way como sé decir, hecho el, el chévere eh, Hugo Prieto es el único extranjero que se queda en el Olmeda eso creo que ya lo habíamos dicho la semana pasada igual Sí, hablamos de los refuerzos del uruguayo y el es hombre argentino Urjo. que vienen, etc. Vienen a lo ¿Sí? también eh, Se va a sumar Orlindo. Orlindo. Así es. Que descendió con el Espoli la... No, eh sí, sí, ah, no, no con no. Imbabura fue. Sí, claro, y ahí anduvo por por el fútbol uruguayo, no en el Rampla me parece, pero no jugó jamás. Orlindo que es un jugador que yo siempre he dicho me parece extremadamente limitado, pero su 1.90 eh, le permite jugar al fútbol profesional básicamente. Sus, sus, sus, como 100 kilos de peso. Y... y si quisiera hacerle al básquet también le diera ¿también? chance el físico. Si quisieras hacer al box seguro que pudiera. La ¡Laterofilia! <risa> Pero ¿Has visto bueno. estas propagandas buenísimas en las que Celerina Nieves, Alza Muerta de Risa, Las Pesas y Jefferson Montero no pueden Claro, ni... no, es cosa seria eso. Es buenísimo eso, lo humilla al pobre Jefferson. Ya, A propósito mismo... de eso, uno que sé que era bueno para levantar pesas y hacer eh, mucho trabajo de piernas, sentadilla, profunda, media... Y etcétera, era Guerrón, que se va para China, lo terminaron mandando para China un poquito por Bocón, dicen por ahí, por andar siempre, hablando que sí, que Siempre ha tenido no, problemas fue con... Fue un poquito de castigo esto de mandarlo su, para allá. Con su boca, Joffre Guerrón, y bueno, creo que yendo a China, ya, ya que se meta con problemas con su boca en China, ya loco, es que eres un campeón. <risa> <risa> sí, bueno. y Sí, por buena plata. Eso, tal buena vez, plata, y... el fútbol chino ahorita está manejando un ni O sea, para llevar a la gente que estás llevando O sea, para que esté drogba, para que esté Etcétera, etcétera Gente gente de, de renombre Pues allá Realmente están manejando Buen billete la liga china Y, y parece que piensan hacer algo interesante Muy gracioso los saludos Ahí intentando a enseñarle chino A, a, a don Joffre Guerrón En fin Bueno, eh, entonces vamos a matar este, este partido de Olmedo Liga, sin mucho más decir que en segundo tiempo, liga totalmente apática, el Olmedo haciendo, conservando el resultado, que le venía excelente, puesto que su campaña es muy mal y a pesar de eso sigue siendo requete último. Eh, no se puede decir más, es un, es un mal cierre, es un Nefasto, primer semestre para liga, todavía no se puede decir que es un nefasto año, le queda todavía seis meses más para recomponer. Pero eh, a abuelo de pájaro me parece que no va a ser fácil eso. Eh, lo, habrá que ver cómo funcionará por ejemplo el, el delantero, el, el refuerzo en medio campo el paraguayo. De, se de ve jovencito, hermano. Si parece es que es un, es un chico de, de, de escuela, de colegio, ahí se lo ve hasta más joven que el mismo Ceballos déjame decirte, sí, es, es sí. impresión nada Bueno, más. pero ya tiene más de 20 eh, y bueno, la cosa es esa habrá que ver lo que pasa con Liga en el segundo semestre y, y que no se escuchemos mucho a las voces termo, que suele haber en, en la hinchada, en hinchada digamos, no, no me gusta ya, no, no les digamos novelero sino menos especializada ya. Yeah. <risa> Bueno, eso con este partido entre Olmedo y Liga, buena victoria para el Olmedo que sirve de, de espaldarazo anímico para lo que será la segunda parte del torneo. Mientras que Emelec eh, vencía a Macará en Ambato 2 por 0 y con eso revivían sus aspiraciones de Sudamericana especialmente. Siempre fue más el cuadro millonario, goles de Marcos Mondaini de penal y Walter Iza sobre el final... Y eso que el cuadro eléctrico llegaba con ocho bajas entre lesiones, suspensiones y demás, no te puedes explicar cómo, Diab cómo diablos Macará fue y le ganó al Deportivo Cuenca. Es un equipo muy limitado, salvo ahí lo que pueda hacer Pichón Quintero. No tiene nada, no tiene muchas armas este cuadro ambateño. Qué fácil presa de, de los millonarios que se llevaron a este partido. Con ellos tienen una seria posibilidad. Yo te digo, para mí están en copa. Ciudad. Te podría apostar. Y claro es que no sé, si te acuerdas al inicio, antes de estos tres partidos decíamos que Melek debería ser el que ahorita tuviera más chances de ser primero, no solo de llegar a sudamericana. Ajá, obviamente Entonces, la. Lo más ni... lógico es que finalmente termine, aunque sea consiguiendo un cupo. Es muy, es muy lógico, muy probable el la Lapifio horriblemente cuando pierde contra el Manta Manta que eh, dicho sea de paso en el partido que menos importaba perdió 2 por 1 con Deportivo Quito, digo que era el que menos importaba porque era el único que no se jugaba nadie nada, ni arriba ni abajo en el justo medio estos equipos eh, goles de Wilson Foszeko y Maximiliano Bebacqua tanto así que no, no hubo, este si sí, no hubo ni reporte de tele, nada ¿sí? Me fue difícil seguirlo porque varias radios manabitas han sido clausuradas ahí. ¿Motivo conoces? E cumplimientos con las, las, las disposiciones de Conartel. No, no, es, no, no es persecuciones políticas ni nada, al menos no que yo sepa. Más bien ha sido que... que Digamos que de manera más superficial, lo que se conoce no es nada de eso. Pero ya estando allí se podría hacer más como de la fuente, de primera mano, pero al momento parece que no fuera eso, dice. No, tú. no, es disposiciones de Cornartel no cumplidas, y que parece okay. que se está poniendo dura la cosa. Bueno, eh, por no eso... Es. eso se, se, pues, pero no sé, eh, a, a, sobre todo no sé, Sucre de Puerto Viejo, a mí me parecía que hacía... Bueno, es que por deportes no vas a juzgar, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho como cubrían eh, los periodistas manavitas, y aparte que tienen esa sal, esa imaginación, lo hacían bien. Reportaban las incidencias correctamente Buena técnica, buena velocidad para la narración En fin, una pena que no, no puedo oír las radios Y como esta muchas, bueno, me fue imposible Tuve que seguir por reportes online nomás este partido Entonces, ¿Cómo nos repartimos? En este momento Barcelona tiene la sartén por el mango en teoría Porque solo ganando... Recordemos que Barcelona tiene 36 puntos, Loja 37, Independiente 36, Emelec 34, Cuenca 33, hasta ahí vamos a, a mencionarlo. Barcelona tiene entonces que solo ganar su partido y con eso se hará de la primera etapa, lo que implica Cupa Libertadores, Cupa Sudamericana y final Hasta el momento, y está en Sudamericana, eso sí, Barcelona. Barcelona es el único confirmado en Copa Sudamericana, como mínimo será segundo, tendrá un eh, un rival venezolano, será Tachira será Monagas, eso se lo sabrá el próximo domingo, pero la cosa es que Barcelona tiene que ir a ganar al Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, su partido. No es una parada fácil. El Deportivo Cuenca tiene un equipo que puede complicar a cualquiera. Eso sí, ha perdido infamemente muchos partidos. De los 10 disputados ha perdido 4 en su patio, lo que sería una buena señal para Barcelona que es, es el mejor visitante con 18 puntos. De sus 10 partidos jugados fuera de casa, 5 los ha ganado. Es una buena posibilidad entonces para Barcelona. Sí, y la verdad es que el lo, lo que tal vez más le ayuda a Barcelona son los est números estadísticos en esta o oportunidad Porque el Cuenca es largo, el peor el, el peor local Bueno, no, no es el peor, pero es, bueno, pero es, bueno, es, es mal es ¿Qué será el segundo? A ver, vamos... No, hay muchos peores de Nacional es que, es que, oh. Lo que pasa es que está Olmedo, ¿no? Olmedo tiene 14, Técnico 13 es el peor, no, Macará Nacional 15 Eh, Manta y Cuenca 16 Bueno, sí, sí es una mala campaña Realmente bueno, pero cuando caso, haces 16, de, 16 de 30 Un poquito más del 50% es mala campaña de local Y resulta que entonces esos números corroboran Que el Cuenca tendría tendencia a no ganar A empatar incluso Tal vez Pero también está la cuestión de las gradas ¿Crees que la gente del Cuenca tenga mucho que ir a hacer al estadio? En teoría sí, tienes que apoyar de inicio a fin a tus a lo tus, colores, a tus jugadores, no, pero lo más no probable es que no gente. vaya mucho la gente. Mucha gente de Deportivo Cuenca no se anime. Es que ¿a quién le gusta ir a celebrar, en el caso de que Barcelona consiga algo, celebrar triunfos ajenos? Lo que sí te gusta es, es amargarles. A... Pero en este caso las probabilidades dan más para lo otro, creo. Aparte el Cuenca no sé si vaya a cuidar jugadores, ya es el último partido, ha dicho Soler que va a haber mucha seriedad, que ellos no le regalaron nada independiente y peor se lo van a regalar a Barcelona, pero hay que ser sinceros y reales, ya a puertas de una nueva etapa a arriesgar a los todos jugadores. Meter la pierna al 100%, va a pasar eso yo. Por la verdad, otro lado, creo que yo digo no. que Deportivo Cuenca, y, y eso es lo que jugó con Independiente, más que no regalar nada, jugó muy relajado y con el nerviosismo del cuadro del Val. Aquí igual Cuenca podría jugar eh, relajado, cediéndole, eh, más bien dan, dejándole la presión para Barcelona, Barcelona que tiene eso sí un equipo mucho más ducho que el Independiente, podría hacerse de... De, ...del espectáculo en ese caso... ...lo de las gradas, no sé... El... ...yo creo que eso sí habrá... ...a pesar... ...cuántas entradas hay para la gente de Barcelona... ...oficialmente creo que son dos mil ...se supone que tienes que darle... ...máximo el diez por ciento del aforo... ...oficialmente del se vendería a gente... ...a hinchas de Barcelona a través de canales de Barcelona... ...dos mil quinientos de entradas... ...pero... Eh, pero ...había dicho... No, tener... había, pero dicho yo... ...había dicho el dirigente... Antonio Novoa de Barcelona, que se llegó a un acuerdo para que le entreguen a ellos 10.000 entradas para sí, venderlas en Guayaquil mismo. O sea, de que, de que las venden. Las ya, venden. escúchame. Finalmente, el Cuenca decidió que solo iba a mandar la mitad. Y después hubo una protesta formal porque ya se ha llevado un acuerdo de voz, de palabra. Y se terminaron determinando que sean 7.000 y punto, no más. 7.000 de las prácticamente 18.000, 17.000 y pico que venden que tendría para vender el Cuenca a ver, si súmale siete, a esas 7.000 siete si 7.000 siete mil mil si van a venderse eh, oficialmente por canales de Barcelona eh, va a haber 15.000 barcelonistas en, en el Serrano Aguilar al menos 10.000 entonces Barcelona será local, eso es algo que también le puede va a ser local. jugar a favor a, a Barcelona local. le cuesta mucho, no le ha dejado desde hace, desde esta mala racha que tiene a Barcelona siempre le ha costado mucho el Monumental le ha pesado muchísimo Hay que decir la verdad y las cosas como son. Le ha pesado muchísimo a Barcelona jugar de local. Todos estos años. Y... A veces me decías. Y bueno, no, eso es un poco de, de, de situaciones a tomar en cuenta, pero eh, dado la, las partes a favor y en contra de, de este partido, yo me podría jugar es más por, no sé, de pronto por un empate. Ahora, eh, con este empate, ¿qué, qué pasaría? Aquí... Eh, La, el beneficio sería para Liga de Loja L ya habíamos señalado sus números no ha perdido un solo partido de local y es para mí imposible que lo pierda con el Independiente del Valle puede haber un empate, puede haber Victoria Lojana eh, y con, con, este, con este abanico de resultados lo que te puedo concluir es que las posibilidades del primer lugar tanto de Loja como de Barcelona son parecidas no no te podrías no te podrías decantar por un favorito al menos en mi criterio ambos Está llegan difícil para los dos en la misma medida me parece ambos sí. llegan en, en una, una misma condición y quien tenga la fortuna quien tenga la la tranquilidad la entereza eh, va a hacerse de esta etapa el independiente tiene la opción de ser primero tiene que esperar a que Barcelona no eh, que Barcelona pierda de hecho No es tan difícil eso, pero sí es difícil derrotarle al único invicto que queda como local en el torneo, como es Liga de Loja. Y sí, Pero ha habido unos cada fecha hay un resultado inverosímil, como ah, fue la victoria del Nacional, el... como fue la victoria del Cuenca, y como puede ser el que se dé este fin de semana. Como fue que... la del Manta, sí, eh, siempre ha habido algo que patea el Cable. como tal cual la palabra, el, el del Manta en, en el Capo, el Entonces eso da para especular realmente. Ahora la preocupación para el Independiente es que se puede quedar sin nada. Porque bueno, si es que le gana Liga de Loja, aseguraría, aunque sea la Copa Sudamericana, de empatar o perder, tiene que rogar a que Melec no le gane al Olmedo en Guayaquil. ¿Sabes cuántos puntos ha hecho Olmedo de visitante en lo que va del año? Dime. Cero. N cero, <risas> así es. Como ni uno Con... más o menos. A cero, 10 entonces... diez, diez jugados, 10 diez derrotas, entonces es dificilísimo que el Emelec pierda contra el Olmedo y es muy probable que el Independiente no le gane a Liga de Loja y con eso clasifique a Emelec como Ecuador 4 y Independiente se quedó sin nada, es una posibilidad muy fuerte para al menos para mi criterio y bueno, es que ese era en teoría el, el facilísimo calendario que tenía Melek, decíamos nosotros, pero nos dimos con la piedra en la boca cuando bueno, pero del juego del manta al juego del Olmedo hay una gran diferencia aunque sí el Olmedo ha levantado en los últimos tres partidos ha levantado, pero me parece que Melec sí tendría las de ganar y aparte yo creo que se se deben querer despedir de, del técnico con del técnico Fleitas con una victoria de su afición de más Me parece que la, la cosa es favorable... Melex... Sin, sin decir... Bueno... A mí no me gusta decir... Ya está en la copa... Me la juego así a Lopito Feroz... Pero... Yo lo dije... Aquí, Aquí se, se dijo. Dijo. Y Ya por, por ejercicio de... Ya casi por juego hacemos nosotros lo de pronóstico... Pero si es que le ponemos cabeza fría esto... Sí, lo más probable es que Melex se haga de ese cupo... Pero... No habría que descartar una sorpresa... Como ya la tuvo con Manta... Como puede puede hacer lo que sea Lo más probable Eso sí es que, que se quede sin nada independiente que me le pase Lo del primer lugar no me puedo jugar Pero para nada Me, me lo jugaré al final y más con, con A voz de corazonada Que con algún criterio más Más, más, racional, más cartesiano hmm. ¿Eh? Hemos hablado largo y tendido De esta primera Esta, de esta fecha 21 lo ameritaba lo creo yo, nos vamos a ir a una pausa musical al regresar, vamos a hablar de Copa Libertadores, de la Euro no había puesto los titulares pero es fundamental hablar de la Euro de eso, vamos a hablar de fútbol internacional de las grandes finales que ha habido hasta eh, cerrando este medio semestre y nos vamos a poner música, ¿qué nos vamos a poner? bien, va algo algo brasilero también, vamos con Joey Brasilero, Brasile y Mano Brown con brasilero. este Umba para uma. No oh. sé, las la la, la, la, la ubicas Eddie? No mucho. Ahí vamos. Un tema futbolero aquí. Ah, uh, vamos. En full asociados. Ya regresamos. <risa> Bye-bye, Jag bollar skorren kundu, jag bollar jag du, jag bollar skorren kundu. Häre häre häre jag du, häre häre häre skorren kundu, häre häre häre jag du, häre häre häre skorren kundu. Häre häre häre häre häre häre häre häre häre Baba Eu não vejo você jogar, um babara quero ver você marcar. Um babara quero ver você jogar. Um babara quero ver você marcar. Alele alele alele baba. Alele alele alele baba. de mãos da quero ver, quero ver a gente balançar. A galera que sorri, a galera que canta, a galera que é feliz, ó lá que comemorar. Coming, um ba Meu mano, mas eu, pobre lobo no bando Como o bom Deus deu, e de bando e a amando, pra juntar dez pontos, torto e tonto, de fome, foi sempre assim Nada mais que um jogo, eu sei Eu sei sim, aqui, Morumbi A fé é o que me move, meu camisa Nove, treinou, vem, vai jogar, Salvador Da final, salve o nosso Natal Que a vida incita o marrom, mas só pro milagre O um leão com cabeça de vato sobre o acédio do crime sem gostar de ninguém eu tiver quem me espira por falta de alguém onde comer estiver tente se puder poderoso no domingo chufou sua pé só que é é rap do estado sabia no eu já dizia, estamos em minoria quem achou, quem diria, sonhei com esse dia são quase 10 anos sem gritar campeão, São Paulo tava azul sem mil, moro, violino adversário é forte, vai ser tri atenção, Brasil, atenção que a bola vem, quase sem pretensão aos 27, o silêncio, 37 canto a explosão, crioulo, rei tem a sorte vida e morte no prato sim momento mágico pra mim, sofredor passe curto pelo meio, vem do intermediário alcança, o meio esquerdo e vai a linha de fundo a bola, bate rasteira, cruza vi kan ha råd och vägs, för man ser allt Det är es fotboll och associerat.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 Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido 096 82 9096 Con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local Todas ellas te las provee Electro Supply 096 82 9096. Y estamos aquí en Fútbol Asociados DJ Vamos con Copa Libertadores Así es, ya tenemos un nuevo campeón, y un, o sea, un nuevo campeón no solo por, por la nueva edición, sino en general, ya que es la primera vez que el cuadro más popular del estado de Sao Paulo, una nación, como le dicen ellos mismos del Corinthians, acaba de coronarse pues como rey de esta edición 2002. Su, su primer final y su primera corona. Así es de rotando 2 por 0 al club atlético Boca Juniors, en un partido turro, feo, y que más o menos aquí se, aquí se dijo que iba a ser así, pues el Corinthians no está habituado a proponer, a buscar el partido, sino a cederle un poquito la iniciativa al rival y, y ver cómo hacerlo caer. Y cuando a, a Boca se le presentan este tipo de cuadros, La pasa mal Y así fue, la pasó mal No la vio nunca el cuadro de, de Boca en este partido Salvo ese, ese cabezazo de Caruso Que lo atajó muy bien El arquero Casio de Después todo fue de Corinthians y no, y no es que fue un ataque incesante Sino que retenían la bola Iban esperando, iban provocando a su rival Cada tanto un contragolpe No es que era muy vistoso lo de Corinthians Y estos dos golpes justos Y uno de ellos de hecho fue un error grosero El segundo gol de, de Emerson que fue trasfasla de, de Schiavi. Y qué manera de equivocarse Schiavi retroceder la pelota de esa manera. Imposible para un hombre que ya está en el borde del retiro, que ya no va mal en boca y y así pues, o sea, mal irte de esa manera. Asimismo, el primer gol fue, fue igual pifia defensiva, tras un tiro libre, cae en el área, no se la logra rechazar bien por parte de la gente de Boca, taco de Danilo habilita perfectamente a Emerson y todo esto en, en las 18 yardas, es imperdonable que se haya, haya quedado alguien enganchado así, había puesto la primera anotación, la segunda ya habíamos señalado, Fabio Fasla de Schiavi retrocede, da tres güey, ya ya desempolvala esa por dios güey. el que bolú así a los daños no hay toca y, y no, no hay de otra manera lo sentimos don flaco esquiabi pero al al que le toca le toca retrocede increíblemente el balón, lo recuperan, eh, no me acuerdo quién fue quien recuperó que le cede el pase a Emerson, solo define dos por cero, ya no había nada más que hacer a esas alturas, era imposible que Boca le haga lo de la misma cantidad de goles que le habían hecho a Casio durante toda la Copa Libertadores, o sea, dos, eh, y sí, un equipo que carecía totalmente de, de ideas ofensivas del cuadro argentino. Justo campeón el Corinthians, Calculó toda su campaña como copera de inicio a fin, con resultados justos, con un fútbol sólido, con una línea defensiva casi impasable, un gran portero, un delantero pícaro y de esos de esos medio como Emerson. Que Niembro, el, eh, Fernando Niembro, el, el conocidísimo de comentarista de la cadena Fox, se pasó toda la Noche hablando de los antecedentes de Emerson y de los problemas y de los líos de Emerson, líos legales, etcétera. Pana, ya no sufra. O sea. Yo escuché la transmisión en por cuestiones de que lo tenía que hacer así. Escuché una transmisión española, Edison. Española y me gustó eh, bastante eh, porque había. Es que había muchos mucha expectativa y tenían criterios opiniones que nosotros no no Es mucho más bacán no porque, conjeturamos porque ellos eh, ven desde otro lado, debe ser como para es escuchar lo que nosotros opinemos sobre la Champions League, por ejemplo. Van de decir que hablamos pendeja. <risa> debe ser muy interesante, ¿no? Porque no, es, es un lado más neutral, creo yo, desde Europa. ...no es como nosotros que nos hacemos hincha de, de, de la liga de Brunei... ...el, el Brunei FC... ...y ya tiene este ¿eh? ...ajá... ...y bien, por ejemplo, entre lo que ellos decían... ...respecto de... ...de... ...el árabe... <ríe> eh, ...emerson... ...ellos señalaban... ...que por ejemplo, fue, decían, ¿qué manera más horrible y tan deshonrosa de salir de un partido, siendo empujado por un árbitro? Mientras de eso, acá se ve bastante claro. en las finales. De hecho, finales, de hecho estábamos esperando esa... a que pase. y eh, qué sé yo, Ponte aquí en Ecuador, periodista Esteban Ávila de Últimas Noticias, y, y ciertamente yo y mucha gente estaba esperando ya, ¿a qué horas los puñetes? Loco. Tiene que haber un relajito, si no, no es final de América, Algo debe haber, o sea, alguien que le saque la lengua, algo. Bueno, y sí, hubo, hubo problemas, sobre todo el partido entre Caruso y Emerson. Eso fue la, la, nota, la nota alegre de la jornada, sin duda. Y no es nada de extrañarse para nosotros, mientras para no, nosotros ellos normal. era un poquito de horrorizarse. ¡Hostia, ¿qué, ¿qué está pasando? ¡Hostia, de... tiene que parar ya! ¡Esto no puede seguir eh. así! Que ni como, y dice cómo y bueno por Caruso admirable y muy respetable mientras acá uno decía ya que le saque ahí el güey, <risas> qué fue que no le pe y por ejemplo ellos terminaron no no lo expresaron así pero se los notaba decepcionados de Boca Juniors ya, a mí ellos, también me que que, todo el mundo todo toda el mundo América terminó decepcionado de Boca, de Boca Juniors Y ellos que se declaraban seguidores del fútbol sudamericano, que no era solo por, por el trabajo que les tocaba quemarse las pestañas. Ellos mismos hacían alusión lugar, a no. las amanecidas que les ha tocado pegarse para claro. ver toda la, la Libertadores. Ahorita, ahorita está amaneciendo en Europa recién. Uh -huh. Entonces ellos decían eh, una amanecida de esta, de esta esta de este calibre todos los meses, el sueño retenido para ver un Boca tan falto de ánimo tan falto de convicción y, y ellos especulaban así decían, bueno Boca, Boca va a ser un gol estamos seguros que Boca marca uno y se va con todo y el dos por uno va a ser espectacular y vamos a esperar al dos por dos o al tres de Corinthians pero estamos seguros que va a haber la reacción de Boca démosle un momento no esperemos reaccionó. que entre Viatri esperemos que entre eh, un cambio muy eh, y, muy tarde el cambio de Viatri y no pasó nada Boca Svitanich. tenía que ir para adelante, ¿cuándo fue Boca para adelante? Es la pregunta. A ver, ¿cuál fue el delantero? Yo no, ni, ni me acuerdo cuál... Aparte del tanque Moche. Silva, ¿cuál era el otro? Moche. Moche. No asomó jamás ese pana. Y Beatriz entró muy tarde. Eh, Svitanich. Oye, que ha sido pelado de Chechu Bonelli, ¿no? Lucky you. Mira, nomás. Eh. Qué bien, es por el mouse. <ríe> y nada no no realmente no Boca nunca para mí nunca tuvo un esbozo de reacción yo uh, creo que de, de hecho cuando vi el primer gol porque lo, también lo quiso Corinthians, porque se afirmó más bien en la cancha de hecho que había empezado un poquito nervioso de pronto y empezó a tocar incluso Corinthians. y ya ya se acordaron que eran brasileños <risa> y la celebración incluso del título fue así todavía con un poquito de la torpeza del susto de la Del... ¿Qué onda qué pasó? Dude? Ajá, somos campeones, en serio, somos campeones. Eh, fue aletargado totalmente el fútbol de, de Boca. Y también Corinthians no es que se atildó. No, jamás sí se aplomó, hizo o sea, Se puso fuerte, de mente, de arriba. Pero a la hora de tocar, no, no, no, no, no fue un equipo de los que estamos acostumbrados a ver nosotros en Sao Paulo. Eh, eh, incluso, en general. Incluso... Hay que decir que eh, termina siendo otra vez de lo más impecable que hubo allí el bloque defensivo. Chicago impasable, Leandro Castán, o sea, ya se va son, la nombres, Roma. son los nombres que se nos van a quedar de este de este Corinthians. Más Incluso que Liedson en la banca, eso también se sorprendían ellos, ¿no? Dicen, "Finalmente entra Letson." Así y es. ¿no? Y por hoy más más toque, más más fútbol vistoso le ofrece Europa así de raro está el mundo la alineación ganadora entonces Casio en el arco eh, Fabio Santos, Deandro Castan, Chicaum Alessandro, Ralf Paulinho, los volantes de corte Emerson, La Estrella Jorge Enrique, Danilo y Alex mm, un club histórico finalmente Corinthians consigue este campeonato y lo de lo que también es histórico es lo que le pasa al técnico de Boca cuarta final cuarta final perdida ese pana ese sí es más salado que pistacho ¿eh? fue portero si no estoy equivocado portero de América de, América Cali, de Cali tres finales al 85 86 87 perdidas. y así Eh, lo chistoso del asunto es que terminó nomás siendo goleador Matías Alustiza de la Copa Libertadores con ocho tantos, con, junto con Neymar. Pero le, el premio sería para Alustiza porque fue menos partidos, ¿ah? ¿eh? Digo, digo nomás. Moralmente claro que sería para él, no. El, el factor de desempate. Chavo, a los justicia que ya lo despacharon del Deportivo Quito, dicho sea de paso. Y otro que se retiró el día de hoy, anunció su retiro y para, para congoja sin duda del fútbol ecuatoriano, Marcelo Elizaga, el portero nacido en Argentina pero que terminó defendiendo los colores amarillo, azul y rojo, dice que no va más, las lesiones pudieron más con él y a sus 40 años en una larga carrera sin duda, Juelga los guantes, dice no va más. Y es bueno que sepa reconocer un, un deportista cuando ya fue su momento y cuando tiene que tomar esta durísima decisión. Dice que se va así, en paz. Como dicen por ahí, una frase famosísima de nuestro de uno de nuestros poetas futboleros, silbando bajito Edison, eh, cero, el cero partidos de, de, de despedida más o menos eso fue lo que yo entendí no así no es. quiero homenajes, que dice así en paz no molesto deje así, bueno sí eh, tuvo una, una buena carrera en nuestro fútbol donde, donde hizo sus mejores pasos sin duda, donde saltó a la fama Y sí, es, es necesario reconocerlo, es así, uno de los más gran más importantes futbolistas que ha llegado al Ecuador en, en el siglo XXI, se podría decir. En lo que va del mismo. Eso con la final de Copa Libertadores también, entonces un nuevo campeón. Corinthians que clasifica el Mundial de Clubes que se jugará en Japón, ya está Chelsea, ya está el FC Oakland de... Nueva Zelandia está el Monterrey uh -huh. resta saber el africano el asiático y el japonés oye loco eh, 2013 el mundial de clubes va a ser en Marruecos dato que totalmente ignoraba y siempre valioso Ray, en la ¿Y por ya qué, en ¿me puedes decir por qué? plata de haber no puedes hacer otro motivo hay plata dije. los únicos países africanos en capacidad de hacer este tipo de eventos son Sudáfrica y Marruecos básicamente Libia hasta que estaba el que sabemos también con los petrodólares pero ahorita no hay chance nomás está un poquito peligroso hacer las cosas allá Por ejemplo, la Copa Africana de este 2014 sí iba a ser en Libia, pero obviamente iba a estar como que complicado. Se la cedieron a Sudáfrica nomás. Copa de Nascen... Copa Confederaciones que ya tiene clasificados a España como campeón del mundo. A Uruguay. Tiene clasificado a, a Tahití por Oceanía. Tahití, loco. Uh, por el Asia tiene clasificado a, ese sí, ya, me... Sí, ya no me acuerdo. falta el africano, entonces. Y, y bueno, y el europeo que es de Italia, puesto que España se clasificó por campeón de... Japón es el asiático, no nos olvidemos de México por la CONCACAF, eh, te decía Italia clasifica por Europa, porque España ya fue campeón del mundo, pero igual fue campeona de la Eurocopa, derrotó 4 por 0 a Italia, inobjetablemente en un partido que me parece que la, la escuadra, eh, sí, es justo campeón de España, pero contó con un poco de infortunio Italia, que en el primer tiempo dominó, de hecho, estuvo más cerca de conseguir su anotación, pero... Eh, la efectividad de los españoles fue tremenda, ¿no? Con los goles de del Chino Silva y el segundo de, de Jordi Alba tras un gran pase profundo. Y esto también fue una final. ¿Te gustó la final, Edison? Cuéntame un poquito tu opinión. No ese... mucho, yo, o sea, yo, yo me aburrí porque ya se sentenció rapidísimo. Es el primer tiempo que de hecho no lo pude ver bien porque yo todavía estaba ocupado con el tema de, del torneo local, no, no lo había visto mucho y cuando me prendo, gol de España y vi ese primer tiempo en el que Italia bregó, bregó y bregó y no no le salía nada y después, des, después del gol de Jordi Alba ya se desnaturalizó me parece el partido, en el segundo tiempo fue baile de España A mí no me gustó porque solo hubo un equipo en el segundo tiempo y encima las lesiones de, la lesión de, de Tiago Mota y, y que tanto se les lesiona a todos pues a Italia y con eso No pudo reaccionar mucho realmente la escuadra azurra, que eso sí llegó muy dignamente a hasta la gran final haciendo un gran fútbol. Para mí eso sí, el mejor jugador de la Euro es Andrea Pirlo, fue un, dio cátedra durante todo este torneo. Balotelli nos hizo callar la boca, nosotros que no confiábamos en él. ¿Dónde estuvo la final? Pregunto yo. Pero le dio el pase a la final, los dos goles de no, Balotelli. No, sí, sí, sí, No, era, a era por, molestar, por molestar. Al César, ahí. lo que es César. de César. Oh, es que, ¿quién más jugaba con Balotelli? Oh, es, Italia fue realmente un fantasma en el, en el segundo tiempo, sobre todo. Y también sí se pasó de Bocón, que, que vendrá Shakira, ya vas a ver. Que el árbitro me saca amarilla porque me envidia mi cuerpo. Uh, estos, estos personajes siempre hacen falta en el fútbol para divertirse un poco, porque solo así narrarlo como como lo, lo festejaba Lanshirer, como que no pega. <risa> o como Titi. Pero bueno, Edison, yo te comparto ahora mi, mi criterio de la final de la Euro. A ver, España me sorprendió bastante, porque fue muchísimo más cauto de lo que yo podría haber esperado. En, en el primer fútbol. tiempo. Un fútbol, sí, mucho más Precavido Y efectivo Y que fue más bien efectivo Y en decía, el segundo tiempo fue lo mejor que hizo España En toda la Euro, no solo en ese, por, en, sí, en ese por, de, por, Decía por, que España en el primer tiempo Aguantó muchísimo con la línea atrás La, la línea de cuatro Y al punto que llegaba Italia, pero tenía que abrir siempre La pelota porque no podía entrar por el centro Los cuatro hombres muy juntos Xavi Alonso Cabeza de área Dejaba todo ...que se resuelva en los pies de Xavi Hernández... ...que ahora sí tuvo un excelente partido... ...dos toques en medio campo... ...y ya el balón estaba en el en el área rival... ...abriéndolo para el chino Silva... ...totalmente volcado al costado... Eh, ...eso lo tuvo siempre muy pendiente... ...a la marca italiana... ...y por el centro... ...sin jugar con un 9... ...como ha sido ya una costumbre de, de por allá en, en España poco se ha olvidado el nueve, eh, bueno, no es que no se lo utilice, termina siendo efectivo porque cuando ¡Joder! ingresa un hombre con esas características, eh, revienta, pero Sara. lo tienen más como para una referencia de marca, no lo usan tanto, Le, un fútbol con Sara, un champion, ¿qué te parece muy, pero rapidísimo. Sara, ¿qué te parece jugar te parece, te parece jugar sin nueve? Eh, pues me, me parece que con solo dos jugadores va a ser muy difícil. Gracias. Voy ¿Cómo se le han cargado a la pobre? Es que hoy es jalado horrible. ¿no? ¿Te hubiera gustado jugar patear un penal? Eh, De hecho he cobrado el segundo. Pana, ¿dónde estás? Ponte. Ah, pie. ¿Qué si... bonita que es. Bueno, le puede pasar a cualquiera, de hecho, sino que una chica bonita, si es que se comete este tipo de errores, le van a caer a palos, pero hasta morir. Claro, le dicen que no sabe y es Carolina nada más porque claro. está ahí, pero no es tanto Le puede pasar a caso, cualquiera, creo. eso sí. Le sí, puede pasar. sí, le pasa a todo el mundo, es un momento de estar el, de elevación nada más. Y bien, entonces, ahora sí, mm, te decía, esperó muchísimo atrás de España y no fue un fútbol así tan vistoso más bien fue Italia el que empezó a, a tocar y a tocar y a tocar y a buscar la manera de fabricar el gol pero fue por efectividad que se queda Italia, cada gol que hicieron a Buffon, créeme que me dolió mi portero favorito de estos desde los noventas hasta acá Buffon y se no enfrentaron sé. los dos mejores sí, porteros pero... de, de los últimos de, del del siglo XXI y bueno, es el reinado de Buffon Hikers, es más sí, grande, también. no sé, pero en todo caso, ¿qué es lo que pasa con Bufón y cuál es la diferencia en, en el marcador? ¿Por qué se hacer? a Bufón? nunca evitaron, mira, mira que España siempre evitó el mano a mano. Siempre evitó el mano a mano. Vos por eso te digo que no veía subir a los o desprenderse a los zagueros españoles porque siempre estaban evitando el mano a mano. Dime una sola jugada en la que haya habido mano a mano ante Casillas. No no no, no lo vas a contabilizar. Los disparos fueron rasantes. Uh, disparó Di Natale Disparó Casano de fuera dos o tres veces Disparó Balotelli Mordido Nunca permitieron el mano a mano Los zagueros españoles Ahí uno de los Plus que tuvo esa saga El mérito fue Mientras que en cambio a Buffon lo fusilaron pues Lo regaron en el área Porque eh, lo hicieron jugar de un lado al otro Y no tuvo más que hacer Simplemente el eterno Gianluigi pero así se definió esto, con una parada totalmente táctica de España, luego hay que decir la media de España es un reloj, es precisa y eso termina haciendo que le, le superen con claridad a España, digo perdón a Italia ...hay una toma de Iker Casillas... ...pidiendo que ya finalice el partido... ...diciendo, incluso dando a entender... ...que ya Italia no tiene más... ...además la mala suerte de Italia... ...se le lesionan dos jugadores... ...Giorgio Chiellini se le lesiona... ...que ha sido uno de los baluartes de este año... ...uno de los excelentes zagueros... ...además incluso en el calcio italiano... ...siendo campeón con la Juve... ...y termina haciendo un cambio... ...que fue un... ...no se entendió mucho por qué entraba Mota... pero inmediatamente se lesiona, entonces así con esas calamidades es difícil que puedas recuperar una final que eh, de, desde inicio estaba en tu contra porque el favorito siempre fue España fue un digno rival, eso sí Italia, porque a pesar de no tener eh, la misma cantidad de hombres en el campo de juego siempre trató, la buscó, pero ya luego ingresa incluso el niño Torres y... Ya se golea Le dan una noto. cátedra de fútbol, le dicen, marca un golazo y después cuando oye, pudo oye, marcar quedó, quedó el gol el con goleador. el que iba a ser goleador absoluto, prefiere pasarla. Muy bien, ¿no? Eso es algo que sorprende, simplemente sorprende. Sorprende su generosidad porque con ese con ese goleado absoluto nos callaba en el hocico a mil millones de personas, así como como Sergio Ramos con su peñal picado el, la semana pasada. Y bueno, son, se acabó eh, La mejor selección de estos momentos Como es la de España Vuelve a, a conseguir un título Y ha marcado una época sin duda Y vamos viendo si le, le sigue durando hasta, hasta Brasil 2014 Esperemos que no Nosotros con el orgullo sudaca Queremos que ni muertos un europeo gane por acá Que sea Ecuador Va a ser, va a ser difícil España hoy por hoy juega Es la mejor selección de. Y sí, Pero lo de Argentina también pinta para grande recuerda que estamos en un proceso entero y si bien le falta a Argentina algo, no dudo que en el proceso lo pueda conseguir oh. y se cierra así esta Euro 2012 ah. buen así fútbol es. en la Euro eh, evaluación Vamos. final de tu parte Edison ha sido una Eurocopa muy bonita eh, de, de, de todos los partidos que se jugaron, de todos los que vi creo que uno o dos no me gustaron eh, por ejemplo el de El de España y Portugal no fue tan bonito, eh, por, pero en general se vio gran fútbol, buen toque. Se supone que los sudamericanos eh, so, eh, somos, y somos porque soy sudamericano, no porque soy futbolista, los que hacemos el fútbol elegante, el fútbol vistoso, de toque a ras de piso, pero esta vez los de los de europeos han demostrado que están para eso. Eh, Me alegro mucho que hayan brillado las figuras, que haya brillado Ozil, que haya brillado Pirlo, Cristiano Ronaldo. Eh, un chance menos los españoles, pero al menos sal salieron en la final. Y como conjunto terminan siendo campeones igual. Así es. Oye, y el currículo de, de Del Bosque ya es de un técnico monstruo, monstruo. Dos veces campeón de Champions, si no estoy equivocado, con el Madrid. Y ahora bicampeón de la Eurocopa, cosa que no se había dado antes, además... Legendario. Es, es, es fundamental esto. Empata en el primer puesto a, a Alemania con tres Eurocopas cada una de las selecciones y es el primer bicampeón. Así como también el niño Torres marca final seguida, o sea, es, es legendario como tú bien señalas. ¿Puede, puede volver el niño Torres? sin duda y para que ya no le dediquen tantos memes al pana eh, bueno vamos a otra pausa musical mal irte del vamos al vamos a otra pausa musical entonces para solo hablar de copa sudamericana en la siguiente creo ya yo ya que estábamos ya que estábamos hablando ahí un poquito como he hechos los internacionales vamos ahora con algo de argentina que viene desde argentina esto es Ignacio Copani simplemente fútbol Conoces el tema, Edison. Estoy seguro. Claro, que sí. el del de, programa famoso con el señor Kike Wolf. Ahí va. Simplemente una pelota va rodando y se enciende la esperanza y la alegría, simplemente el juego de la mayoría que se juega cada día en todos lados, simplemente es un gol que sabe a gloria, simplemente se abrazará las figuras, las de hoy y las que por siempre perduran en el área grande de nuestra memoria pongamos y que se vengan a bailar en la grande todos juntos como baila el samba toda la defensa si la agarra el y les hace un nudo si usted mismo aquí se ven no se sorprenda porque todo esto es simplemente futbol suena el silbato frisho en campo de Baja con el pecho a Zamorano Maradona La acomoda con la mano La de Dios Mientras aquel inglés reclama En el arco Chilaver y Jorge Campos Rezan porque No pate Ronaldinho Y Garrincha Desde el cielo le hace un guiño A Benotti Que lo sufre desde banco La tribu Se emociona y se divierte Mientras pasan las postales deportivas Y una ola cubre todo el continente Y se olvidan por un rato las heridas Y es que el fútbol late al ritmo de la gente Simplemente fútbol, simplemente vida Suena el silbato y yo me escapo del mundo Sí, esto es fútbol asociado. en fútbol, gracias al aguante de Metal World porque Metal World es asesoría en software y hardware, a la orden con Metal World Hardware y software, siempre a la orden, Metal World Estamos además de aquí gracias al aguante de Electro Supplies Electro Supplies, Eddie Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 Así es. Ya estábamos hablando de Argentina, eh, tenemos nuevo, bueno, ya eso vimos, nuevo campeón Arsenal, en esta semana se definieron los, los las promociones, no descendió ninguno de los que estuvieron jugando a Serie A, San Lorenzo venció, 2 por 0 a Instituto en Córdoba y el regreso en el nuevo gasómetro empataron 1 por 1. Con lo que, eh, ya, con lo que ya, ya se salvó San Lorenzo en el, en el otro, eh, San Martín de San Juan, eh, empataron 0-0 en ambas promociones, tanto en San Juan como en Rosario, con Rosario Central, pero la ventaja deportiva la correspondía para el que está en la por lo que San Juan San Martín de San Juan se queda y una, una vez más el canal ya tiene que jugar eh, Nacional B. Eh, Chicago Chacarita terminó con el descenso de Chacarita a B Metropolitana y no sé cuántos muertos, ojalá no haya habido muchos, pero la cosa es que fue, fue tenaz esto porque en el primer partido ganó ganó Chicago 1-0, en el segundo estaba ganando Chicago, faltando cinco minutos empata Chacarita y en el minuto 92 hubo penal para Chacarita y se lo pierde y, y, ahí, y ahí se quedó, pues nomás Chicago vuelve a la B Nacional, entonces. Fue una, fue un, fue muy emocionante esto. En Chile quedó campeón nuevamente la, la U de Chile, le se, se sobrepuso a O'Higgins que había ganado 1 por 0 en Rancagua. De ahí está, ¿viste? Esta esta fue genial pues en el en lunes, que O'Higgins iba ganando allá en Santiago hasta golpe de minuto 70 y pico, que marca el empate la U de Chile con un penal que, que de hecho hasta medio dudoso parece que fue, y en el minuto 93 hace el 2 por 1 la U de Chile, y en los penales se jalan toditos los, los muchachos de O'Higgins, y 2 por 0 fue la tanda de penales favorable al cuadro del chuncho, y nuevamente es campeón de Chile. Está en su década la U de Chile y sigue cosechando los los frutos, lo mejor que le ha pasado sin duda y, y bueno. Con eso podemos meternos ya en el sorteo de Copa Sudamericana. Copa si Sudamericana, eso, que, que para los ecuatorianos tocó suertes eh, con rivales venezolanos y peruanos. El Ecuador 1 finalmente jugará contra el Deportivo Táchira. El Ecuador 1, eh, los opcionados en estos momentos son por, porque el Ecuador 1 es el ganador de la etapa. Barcelona de Liga de Loja y un poquito menos Independiente. El Ecuador 2 tendrá que, que ser el segundo de, de esta etapa. Lo, lo jugará el, jugará frente a Monagas, igualmente de Venezuela. Candidatos Barcelona Liga de Loja, Independiente es por la combinación de resultados es muy difícil que sea segundo. Oh, no, sí, a ver, sí, sí, si sí. gana Independiente y gana Barcelona queda segundo, sí, bueno, cualquiera de esos tres igual, San Martín, eh, Universidad San Martín enfrentará al Ecuador 4, que será el tercero de, de esta etapa, y los candidatos son Liga de Loja, que es menos opcionado, Independiente y Emelic Mientras que Deportivo Quito Ya había conseguido Su clasificación al ser campeón Del año pasado y enfrentará Al León de Huánuco eh, También equipo peruano Y entonces ¿Tú qué opinas para el panorama De los equipos Ecuatorianos hasta este momento? ¿Qué te da El Táchira es eso? un rival eh, el, Yo creo que es el, el de más oficio Y si es que el, le toca alguno de los cuadros novatos yo creo que no le pasan al touch o sea liga de loja o, o independiente tiene duro. tiene buenas figuras yo creo que si es que juega Barcelona tendría más opciones pero los otros los otros dos de veo negro en el caso de Monagas en teoría sería más accesible es un equipo igual novato en estas lides si Barcelona le toca jugar con Monagas pasa a Barcelona, yo, yo me la juego por Barcelona y no me la puedo jugar por los equipos más novatos porque sí, justamente esa condición hace más incierto, pero sería un poco más accesible. ¿Y Ecuador si 4 con Universidad de San Martín. Un cuadro que ha sido de los más regulares en Perú, pero que ha tenido problemas este último año, así como todo el fútbol peruano en general, si Emelec eh, ocupa ese puesto yo creo que puede pasar Emelec. Los novatos la, la van a ver negra con este equipo igual. Sí, ahí toca ponerle incógnita sobre cualquiera de los dos que participe. Quito, León de Guanuco el favoritismo es para Deportivo Quito. A lo mejor que lleve ahí todo lo que puso en la Sub-20, el Independiente, que ya tienen experiencia internacional. Eso, con más absolutamente experts. todos, no sé. Pero bueno. En fin, eso es con el sorteo de la Sudamericana para los ecuatorianos. De todas formas, vamos a ver las llaves de, de la primera fase nomás que va a ser entre todos menos Brasil y Argentina, que esos ya entran a, a la siguiente ronda. Es que siempre pone, privilegiados. Recordar, ¿no? Pone ocho representantes Brasil, seis de Argentina, entonces... Bah. Eh, no es normal, ¿no? En la Champions, por ejemplo, también siempre los, los clubes de país de, de ligas más importantes... Los más importantes pues, pues, ponen cuatro cada siempre, uno. Siempre, y entran después. Entonces Danubio jugará con Olimpia, Iquique con Nacional, Blooming con Universidad Católica, Guaraní con Oriente Petrolero, Liverpool con Universitario de Bolivia, Aurora con Cerro Largo, Tacuarí con Cobreloa, O'Higgins con Cerro Porteño. Esto es la denominada zona sur, la zona norte, Intigas con Millonarios, Ecuador 4 con Universidad San Martín, La Equidad contra Mineros de Guayana. Táchira con Ecuador 1, Tolima con el Deportivo Lara, el Quito con el León de Huánuco, Unión Comercio, Unión Comercio con el Envigado y Monagas con Ecuador 2. Eso será la primera parte. Por ahí veía yo que, que Ecuador 1, el que sea primero en algún momento, se va a topar con... Probable que se tope con un gremio de Porto Alegre. O fin eso de... ya es, es durísimo. Si llegan octavos de final, cualquiera de los cuadros ecuatorianos les va a tocar con rivales fregados. Gremio. Brasileños policía. o argentinos. Punto. Ajá, es... Ya si quieres, es complicado. Obvio, como cualquier torneo internacional. Es decir, ya, ya quieres... Pasarte las de, de, de Bravo Ya tienes que jugarte contra los Pepas bueno, ¿sí? lo, lo que pasa es que a ver de los o sea Vamos a hablar de los más tradicionales Más grandes, más pesados Nada de haber muchos, más, no. me, más, más, más miedo Por ejemplo, está Gremio eh, Que es pesado Está Sao Paulo No es que no hay muchos Es que no hay muchos porque los Pepa jugaron a Libertadores Recordemos que te recuerdo está Palmeiras, A ver, voy, a, voy a revisar Ya te estoy diciendo los brasileños están Palmeiras no. Cualquier Jodi. cosa <risa> no mentira. Por favor, vamos man. viendo los, los los cuadros brasileños, Sao Paulo, está Gremio, está Palmeira está Botafogo, Hola, eh, Bobo, clubes Botafogo, con grandes a... nombres. Mira, clubes de que de, de Argentina tal vez ahora tienes algo un poquito más relajado, está bueno, está Racing, está, está, independiente, Racing, está independiente, está argentinos, está argentinos. Colón. Pero no, no, no se compararía ahorita tener ahí un Vélez, un Boca que Un Vélez sobre todo, por ejemplo El Argentina, 6 sería Boca o haciendo. Estudiantes Bueno, Estudiantes ya es otro rival de peso también por lo que vive en estos últimos años Pero eh, como vemos, hay clubes grandes, o sea, no es así de sencillo Es muy complicado realmente esto de la, de la Copa Sudamericana ya. Llegas a octavos de final vas a estar en problemas, como sea Y eso es, eso es nomás. Además de estar a la U de Chile, a ver, todavía... Eso en, ya en octavos Dai? de final. Así es. Ganador 1 con el ganador... Uh. Ah, sí, podría, ver, el Ecuador 4 podría jugar con la U de Chile en octavos de final. Esperamos que sea así, que pase todo y llegue hasta ahí y pueda encararlo ahí a la U de Chile. Es, se, va, se va achicando el, la cantidad de equipos y van quedando monstruos, poco a poco. Así es, pero Eso esta es. esta ocasión va a haber 47 equipos en total, son un montón. Y vamos a ver qué tal sale este esta Copa Sudamericana. Se, se planea que en un futuro no muy lejano se se jueguen paralelamente la Libertadores con la Sudamericana, así como, como se hace en Europa, Europa. y que de hecho se haga el calendario como Europa, o sea que empiece nuestro año futbolístico en agosto y termine en mayo. Sí, acá, acá el clima te permite mover... Vamos a terminar haciendo así. Eh, por cuestión de selección, fechas FIFA, cuadrar jugadores... Ya es totalmente necesario. Cuadrar ¿no? absolutamente con todo, que todo sea un relojito. Y bueno, en... estaba viendo esto que es probable que hay una Copa América 2016 en Estados Unidos. Dice y que, que se... es en México más bien, Edith. No, eh, no yo, yo leí en Estados Unidos... Y sería un formato que lo hemos sugerido desde hace rato, que serían 16 equipos entre conmebol y CONCACAF. Ay, sí, a ver, veamos. Ahí sí, se clasifican directo, que van a todos los mundiales. veamos sí, es chévere, que es muy jugar. interesante. Muy interesante para mí, sin duda. Eh, bueno no bueno, eso, eso, eso, vamos a, a cambiar la temática. Lo, lo único interesante que ha habido fuera del fútbol ha sido Wimbledon. Wimbledon. Ajá. La, la gran sorpresota, de sin duda, fue la eliminación de Rafael Nadal. Nadal? ¿Así fue? Eh, a manos del pana Resek, eh, que igual no sé dónde se quedó, ya no le seguí hasta dónde se llegó, pero fue, claro, el gran batacazo, lo que le permite en estos momentos a Federer ser segundo y bueno el, el suizo le derrotó en la última ocasión cuartos de final a Mikhail Yushny, tres sets facilito, Djokovic igual lo propio con Florian Meyer, tres sets muerto de risa, se van a ver semifinales y Roger es Rogers. Si estás en Wimbledon le va a costar más Aunque sin duda hay por hoy El favorito es Djokovic Porque realmente es el que mejor está jugando En el otro lado eh, Andy Murray en un épico partido Le venció A ver 6, 7, 7 Todo en Taibik prácticamente Solo un 6-4 por ahí hubo a David Ferrer Andy Murray Se clasifica a semifinales Todo el mundo está en Wimbledon Tostado, recontra tenso Por lo que pueda hacer el escocés Recordemos que no, el último británico en ganar Wimbledon fue Don Fred Perry, allá por los años 30. No sé, uh, Así que panan. Ya nadie, ni te acuerdas, imagínate. Na <risa> muy, casi nadie debe haber visto, la, le, le debe haber visto a Fred Perry. ¿Cómo también será? No, no, no he visto una foto nada. Y lo sí. tendrá de rival en semifinales a Joe Wilfred Songa que se despachó con el alemán Koltz Schreiber en cuatro sets, igual un poco más sufrido del lado de las chicas lastimosamente ya cayó ya Marita Sharapova el cuadro vamos viendo entonces el cuadro semifinal va Angelique Kerber de Alemania que le ganó a Sabine Lisicki La señorita polaca Agnieszka Radwanska que le derrotó a María Kirilenko. Serena Williams que está volviendo tras sus fueros. Le derrotó a Petra Kvitova. Se enfrentará a la bielorrusa y, y una de las grandes de este momento. Victoria Zarenka que derrotó a Tamira Pasek. Ni idea cómo será esta Australiana dicen que es. Así es, bueno, nos vamos a la última pausa musical, entonces, porque al regresar ya le vamos a dar el material al programa con la previa y los pronósticos. Vamos a poner a los años, a los años, esta canción de Skank, es eh, e una partida de fútbol. Ele que dorme mexeu, posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta o supporter. Por si acaso dije fútbol y asociados en Noruega.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 Tiempo de repasar la tabla de posiciones, ¿no? Sin antes recordar los marcadores que hubo en Serie B. Lo más importante fue la victoria de la Universidad Católica dos por uno frente a Ferroviarios en Guayaquil, lo que le hace despegarse al cuadro camarata. Ya vamos a revisar la tabla. Vaya del Chota cuatro, Grecia uno, River uno, Rocaforte cero, Ute del Cotopaxi cero, Espoli cuatro, Muchucruna cero, Deportivo Quevedo uno, Imbabura uno. Dicho esto, vamos con la tabla de posiciones en la primera A Fútbol Ecuatoriano, Serie A. Mm, Edison. Bueno, la comanda Barcelona con 38 puntos más 19. En el segundo lugar está Liga de Loja con 37 más 7. Tercer lugar Independiente del Valde, 36 más 9. Cuarto M Electret, 4 más 11. Hasta aquí la posibilidad de llegar a la Copa Sudamericana. Deportivo Cuenca 33 3 tendría que golear 12 a 0 a Barcelona y esperar que Independiente del Valle pierda y que Melgueño gane. Difícil. Fácil. Facilite tal. Ya mañana. Sexto lugar Liga de Quito con 31 más 8, séptimo el Deportivo de Quito 28 más 8, octavo Manta 27 más 1, eh, Décimo primero el Nacional con 26 menos 11. Décimo el Macara, 21 menos 11. Décimo primero el técnico con 18 menos 13. Último el Olmedo con 14 menos 25. Toda tuya la serie B. Hemos hablado mucho de los de arriba, pero Macara, técnico universitario, tienen ahí un duelo entre ellos por evitar ser penúltimo. Ya el Olmedo es último y de largo. Serie B, primera la católica con 34... Más 19 de gol diferencia Segundo está el Azogues con 30 Más 6, tercero el Ferroviarios Con 30 y más 1 Cuarto el Quevedo con 28 más 2 Quinta la Espoli Con 26 y más 10 Sexto el River Plate de Guayaquil 25 más 1, séptimo la Grecia de Chone Con 25 menos 9, décimo La U.T. del Cotopaxi, 25 menos 10. Noveno, el Rocaforte con 24 y 0. Décimo, el Inbabura con 24 menos 2. Décimo primero, el Valle del Chota con 22 menos 1. Y último, último, el Mushucruna 16 menos 13 en Grandes Aprietos. Ha tenido una remontada salvaje la soga de ahorita está segundo y de la mano de Tupana, Janio Pinto. Eso fue tabla de posiciones de fútbol asociado de Diora. ¿con qué nos vamos? Vamos con pronósticos, eh, tres partidos habrá fecha unificada, tres, los, los otros tres que ya no hay mayor interés, pues no se los unificó nomás. Fecha unificada en los más importantes, pero esto inicia antes. Inicia este viernes, viernes 6 de julio. En el Estadio Olímpico Atahualpa, viernes mediodía, el Deportivo Quito lo recibe al Macará de Ambato. Creo que gana el local 2 por 0. ¿Qué opinas tú, Eddie? 2-1 para el local. ¿Y ahora sí nos vamos a domingo? No, Ed. vamos al sábado. Ah, no, sí, Porque razón. en el sábado el técnico universitario recibe en Ambato al Club Deportivo El Nacional. Gana el técnico universitario 1 por 0. 1 por 1. Ahora sí, nos vamos a domingo. Liga Deportiva Universitaria en sábado 5 de la tarde recibe al Manta Fútbol Club. Liga gana 2-0. ¿Qué opina usted, 1-0, triunfo de liga. Y ahora vamos con los unificados. Fecha de domingo, fecha que decidirá ganador eh, de la etapa. De un premiazo para Cupo el de... ese, ese es un premio. Aquí no tienes la fanfarra de Polito, eh? por Dios necesitamos de esa. Ta, ta, ta, ta, ta. El ganador de la primera etapa de la Copa Credife gana un pasaje de cupo directo a Copa Libertadores 2013. Además, el pasaje directo a la final del título Copa Credife 2013 Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y un lugar en Copa Sudamericana 2012. adelante y mueva atrás. Ahí está el dinero, muévalo así. Entristad, agarra lo que pueda. Quacker, es Juáquer, de eso durante fuerza zurra. Bueno, vamos algo algo. No con Quacker, que lo Y el video está bueno. bueno, bueno ¿no? es el... Aquí a Lomar y Link Monroe le veo una encendida el... dama guayaquileña. Genial. Amigos extranjeros, YouTube, haga negocio conmigo. No les digo nada más. Van van a comprender cuán guasa puede ser la cultura popular ecuatoriana, pero nosotros la gozamos. Pura propaganda en ese segmento. Vamos. <risa> <risa> bueno. Ya ni existen esos. Exacto, ahí estaba. <risa> bueno, bueno. Eh, ya pondrás cuando... El... Y gana. <risa> Me dice. Y, y unos premios de Aluca muchas veces, pobre gente. Pero bueno, pasan chévere ahí. Eh, entonces... <risa> <No>. <risa> Hoy tenemos que acabar el programa, vamos con Deportivo Cuenca versus Barcelona, Estadio Serrano, Alejandro Serrano Aguilar, domingo 8 de julio, 12 del día. Y entonces, ¿quién gana, Edison? Uno por uno. Entonces, yo también creo que me juego por el 2-2 más bien, en ese juego. Sí. <risa> dime, dime, dime, Edison. Oye, ya. Eh, ya, pues, siguiente juego. En el Estadio Reina del Cisne de Liga de Loja, todos los juegos Pepa van a ser en el sur del país. Liga Deportiva Universitaria de Loja recibe el Independiente del Valle. agarra lo que pueda. Yo creo que ahí el resultado también será de empate, pero a cero, Edison. No sé, ¿tú qué opines? Aquí sí va a haber un 2 a 2. Así es, te vas con el empate también. Sí es. Yo pronostico, me la juego porque yo soy frontal y no tengo mieditis. Me la juego por el triunfo y pase a la Copa Libertadores y a la final de Barcelona Sporting Club. Sí yo creo que va a ganar Barcelona. Con esos empates ganaría Barcelona De hecho sí Y predigo lastimosamente que independiente Del Valle se queda sin pan ni pedazo Porque en el estadio George Capuel a mediodía enfrentaránse C versus Olmedo y yo pronostico Una clara victoria de los azules 2 por 0 También ganará Emelec 3 por 1. Sí, SAP, el primer torneo se ha terminado. Y eso viene siendo todo también por así, el programa, Edison. Así es, no se pierda pero la próxima. Toñito, ¿eh? ¿Qué tal es tanta laraca? Justo ahorita acabo de ver una... Ah, es algo importante, pero no sé, ¿no? Es chévere, es más más el, el asunto simbólico, ¿no? Porque ese número 7 lo han vestido grandísimos jugadores. Lo lo vistió George Best. O sea, ¿cuál más mítico y legendario que George Best? Robson. ¿No? Bobby Robson, Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo... Uh. ¿no? No no cualquier pelagado Bueno, los dos últimos, claro Más cámara y más gel en el cabello que Pero, no, no, sí grandes jugadores Igual, así como sea Cuando se pasaron al Real pues, no, no, más Nos cayeron mal Pero eh, La cosa es que es un número legendario en Manchester United Y es un reconocimiento simbólico Chévere, simpático Para Antonio Valencia, que, que esperamos lo, lo sepa cumplir, lo va a cumplir a, a cabalidad No hay duda de ello Viene siendo todo, entonces, aquí en Fútbol Asociados, estimado Edu, así. sí. Nos vemos, no se, no se olviden de, de escucharnos en el próximo programa, donde analizaremos exhaustivamente el por qué cada equipo ocupa el lugar que ocupa terminando esta primera etapa. ¿Por qué el que quedó primero quedó primero? ¿Por qué segundo, segundo? ¿Por qué el último le va tan mal? Con alineaciones, con números, etcétera, etcétera, va a estar simpático ese programa. Soy Edison Guapa Zambrano, espero que les haya gustado este. Hasta pronto. Soy Sebas Calero. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima. Che, este es fútbol asociado. Hola,